Los objetivos son, básicamente, primero la reducción progresiva de la siniestralidad en nuestro municipio, incidiendo además en las causas de esa siniestralidad, reducir la gravedad de los accidentes y conseguir una movilidad segura para los usuarios más vulnerables. Si queremos conseguir una, una ciudad amable en la que puedan convivir eh, tanto vehículos como ciclistas, pues tenemos que seguir incidiendo en que la velocidad se, se vaya calmando. Nosotros estamos contentos, por un lado, porque se ha disminuido el número de accidentes en la ciudad. La tendencia es descendente.